Vamos a hablar en un ratito con él. Antes lo quiero saludar a Fabián Pérez. Fabián Pérez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día para todos. ¿Cómo están ustedes? ¿En Comodoro? ¿Todavía no? No, no. Vivimos, mirá, vivimos juntos con, sí. este, con Javier, con Paolo. Uh -huh. Porque no fue así. Me dieron... ¿Puedo contar esto? Está Martín me es enganchado, ti? ¿eh? Está Martín. Él va, él va a la situación. Yo temprano, como corresponde, a tomar mi vuelo. Este... Y el señor eh, Raúl Simón, y yo tenía, el eh, en business, y el señor Raúl Simón, eh, dirigente o allegado, me sacó el business. Bueno, me da la, la, la ubicación de él. Voy a salir a la emergencia. No había dormido nada, igual que los jugadores. Voy a salir de emergencia y viene al lado mío Calderón y Martina. Y al rato Nicorón me dice, gordito, vos ahí no, son muy chiquitos para estar ahí, andaste a otro lado. Y bueno, me echó y me fui a otra a otra fila y en esa fila estaba Pablo Quintero que paraguayo Javier Martínez así que si no si tenía margen en si no tené ponerlo igual. O sea, que de business pasó a viajar al lado de Javier y de Bueno, parcial me medio en un en un asiento Bueno, está bien, buen cambio, buen cambio eh, para el diálogo. Lo voy a saludar a Javier Martínez eh. paragua querido, gracias por atendernos. Este, no, por yo el último uno de los últimos viajes de Eh, que tuve la posibilidad de ir pegado a Fabián Pérez, no la pasé tan bien. Una no, vuelta de no Córdoba. Nosotros la pasamos bien. Eh, no si sí, Ustedes porque lo tienen todos los días. Para sí. que se pone un poco pesado todos los días, ya aguantando y bueno. Nosotros lo tuvimos dos, así que la pasamos bien. Eh, digo, eh, ¿durmió no? No, no, no se puede dormir. Sí. A, esa, a esa hora ya está tomando los mates, te habla. Yo intenté dormir, pero... Me calabró un poquitito en el, el, el oído y bueno, no lo pude. No, no, acá vamos a decir verdad. El que estaba durmiendo era Javier Martínez. Yo estaba hablando con pablo Quintena, en un momento pintó mate y vinimos tomando mate en el avión con con Paolo. El vuelo era 2 horas 15, 2 horas, 2 horas 20 y el señor Martínez se aprestó a la charla como corresponde este y vinimos hablando de, nada, la pasamos muy bien vinimos hablando de un montón de, de temas que tienen que ver no solamente con el básquetbol sino también con otras cuestiones y, y que tienen que ver con, con la persona hablamos muy bien de vos, José, y de Mati sí, sí. y quiero decir que el señor Martín habló muy bien también de usted, aunque no se lo merece ¿no? no, yo creo que sí porque con Javier además tenemos cosas en común cada vez que nos juntamos, charlamos de los Messi nos pasan cosas especiales, así que eh, más allá que no nos veamos Este, desde algún lugar siempre estamos conectados ahora Paragua, ¿qué quilombo armada? sí eh, bueno, un poco una, la ignorancia de no saber hasta qué punto podría llegar un, una publicación en Facebook que bueno yo pensaba que, que solamente mis amistades en el Facebook eh, lo iban a leer, en realidad si quería polemizar algo, lo iba a hacer en el Twitter que, <coughs> que eh, la mayoría de la gente no la conozco y, y en Twitter llega a personas o a lugares que por ahí no, no lo dimensionar. Y, y bueno, eh, admití mi error y listo, no era no no creo que haya sido para tanto. Creo que fue más eh, más foneado que cualquier otra cosa, no sé para sacar algún tipo de ventaja, pero bueno, ya está. Eh, lo asumí, pedí disculpa y y después de a tra jugar al básquet, nada más en un clima y en un ambiente eh, especial, por lo menos para verlo de, de, eh, por la tele por ahí uno adentro del rectángulo de juego logra traerse ¿no? Eh, bueno, difícil abstraerte cuando todo todo, todo, el, todo el momento recibí cantidad de improperios que, que por ahí se tomaron más por, por mi nacionalidad, que generalmente se toman, pero bueno eh, en, el, en la publicación que yo hice nunca hablé de la gente, sino de De, de un aspecto de la ciudad y de la cancha que, que nos es lo que yo siento y que por ahí me equivoqué en, en, en publicarlo pero bueno, eh, no quiero, como yo decía no quiero tapar la mano que, que había lanzado la piedra así que lo asumí ya está yo en un momento cuando cuando ya terminé de pedir disculpas asumí y volví a publicar la, la, la disculpa y dije, bueno, hasta acá llego porque bueno, recibí todo tipo de mensajes en el Facebook, en el Twitter, sí. eh, en el mismo hotel, cantidad de amenazas, al entrenamiento a la mañana, gente que fue a, a, a gritar cosas, que bueno, eh, por ahí uno dice, bueno, se equivocó y no no, no no subsana por ahí el daño hecho, pero bueno, quedaron muy tocados la gente y bueno, yo nunca... La realidad es que yo nunca me, me refería a la gente en sí de, de la ciudad, pero bueno, se han sentido tocado y yo asumí mi, mi error y listo. A partir de ahí eh, creo que recibí más más de lo, que, de lo que me merecía, pero bueno, ya está. Ganamos, que es lo importante, y nos acercamos al objetivo que, que estamos buscando nosotros ayer hablábamos de esta situación este de redes social y de lo privado cuando pasa a ser público porque porque medio te pasó eso ¿no? de, de, desde desde un, una red social como es facebook privada eh, esto explotó y trascendió eh, cuando uno vos lo decía al comienzo uno a veces no, no, no alcanza a dimensionar este, lo que puede lo que puede pasar cuando publica algo en, en facebook o, o en twitter no seguro Pero bueno, yo tengo entendido que, bueno, o tenía entendido que en Facebook eh, solamente tenían acceso a mis amistades, se nota que no, o alguien de mi amistad entre comillas, filtró algo de mala leche que terminó, eh, no sé si sirviendo para algo, en, en definitiva la gente se enganchó con esa situación, no creo tampoco que haya llenado el estadio por el hecho de lo que yo haya dicho, sino era un partido importante para ellos también pero bueno, aprovecharon para todo sentido, inclusive el presentador en forma desubicada en un momento eh, cuando me presenta a mí, me presenta con, con el nombre y el apellido de una forma más anunciada y espera para marcar el siguiente eh, la siguiente uh -huh. el siguiente número de formación, espera como 30 40 segundos que la gente empieza a putear, así que era como que todo estaba como que todo estaba muy como te digo, muy fueoneado desde uh -huh. de, Desde la gente de ahí mismo al club eh, hacia hacia mí pero bueno eh, como te digo uno por ahí cometió el error de no dimensionar o que sí. por ahí podían tener acceso otras personas amigos de amigos que comentan pero bueno ya está hecho tampoco no no no creo haberla verdad tampoco tengo que, que pedir otra vez disculpas no tengo que tampoco espero que yo espere que haga una reverencia de una manera exagerada Cometí un error, pedí disculpa y listo, ya está. El que la acepta, lo acepta. Al que le gusta, le gusta. Y el que no, bueno, eh, se la tendrá que comer como yo me la comí cuando cuando estuve ayer en la cancha. Sí, sí. yo eh, Obviamente que en lo personal repudio la actitud de, del público, más allá de lo que vayas dicho o no. Me parece que, que de ahí a ir, a agredir, a insultar, es es otra historia. Eh, ¿Qué postura tomó la dirigencia de regata? Si es que tomó alguna postura, si hablaste con alguno de los dirigentes... No, ninguna ninguna de hecho mi representante la había llamado tano porque como que estaba preocupada bueno mi familia a través también preocupada porque porque lo insultos que por ahí recibía en forma privada tanto en las redes sociales que tengo en cuenta tanto en el twitter como en el facebook inclusive esquelita ahí en el, en, en, el, en el hotel que me dejaba en la conserjería y fue un momento desagradable que obviamente Eh, no está bueno pasar por ninguna situación, por más que me equivoque, y bueno, se la tomaron de una manera muy muy agresiva, obviamente, capaz que con razón, no, no no no me puedo poner en la piel de ellos lo que sintieron cuando yo escribí eso, pero bueno, en definitiva también cuando yo escribí, no trato de excusarme con eso, no iba especialmente referido a eso, sino a, a la pérdida de un, de un concierto que, que yo tenía ganas de ir y que justo daba cuando yo compré Visto el Fistur y los lunes generalmente tenemos libre y como estoy cerca de Asunción daba daba justo para para estar y bueno, eh, iba hacia ahí el tema eh, que me perdí eso y que estaba en una ciudad que, que no era de mi agrado, pero bueno eh, como te digo, eh, mi representante se había, se había comunicado con tasano en ningún momento me comunicaron y, y creo que, que, que hará ningún que, que habrá ningún tipo de uh -huh. multa ni mucho menos porque como te digo me parece que te di la disculpa por algo que no era mi intención por ahí pero tampoco ofendía a nadie eh, y, y, y bueno obviamente que, que la dirigencia no no hasta hoy día no me notificó nada y no creo que lo hagan uh -huh. creo uh -huh. que están en la misma posición mía y que no era para tanto así que veremos qué pasa. Pero sí, Javier, te haces responsable de que todo decantó a partir de lo que vos escribiste. y Seguro, seguro. Y seguro. que seguramente alguien sí, se debe seguro, a ver... porque al toque que... que, que no, que... también, chicos, también Javier, que es un tipo inteligente, lo demuestra cada vez que le toca jugar, sabe que él no es la víctima en esto. Y eso me parece, Javier, que, que lo sabe, ¿no? Si no... Vos sabés que no... Que, que acá no son las víctimas. O sea, hay una reacción posterior a algo que, que bueno vos mismo reconociste como un error, ¿no? Seguro. Eh, no, no, no. Para yo no me pongo nunca en el papel de víctima. No, eh, para eso, eso te lo digo, y nunca trato de ponerme. Yo cometí un error y pedí disculpa. Más no puedo hacer qué, no. No, también no, salió a, a vez, nivel tú? nacional en cadena nacional como Cristina Kirchner a decir, <risa> "Discúlpenme todos como No, pero es mi vida de Dios, Sí, claro. ¿Me entendé más, más no se puede hacer y aún, claro, seguro, disculpa seguro. y aún pidiendo seguro. disculpa en forma personal al aire en una radio al presidente de gimnasia eh, el mismo presidente como que como que dio a entender como que creía que no eran que no eran eh, sincera la disculpa o sea si yo fue poneando una cosa que como que a ellos le convenía no sé en qué en, en qué ámbito le puede convenir el eh, En agrandar una cosa que, que, que, que para mí no era para mayores pero bueno muy, muy hablando yo en primera persona es muy difícil que me pongan empatía con, con la gente como oro y, y por ahí entiendo su reacción y pero bueno cuando ya pedí disculpa de la manera que hice no digo que iba a subsanar el daño pero yo me voy a que por ahí eh, es no, no hacer, que no hacer, digo. claro que tanto daño puede puede causar de que de que una persona diga Eh, que no le gusta una ciudad o no le gusta una cancha. La cancha es conocida por el 100% de la liga, que no es una cancha agradable porque no porque no haces bien pie, porque te patinas. No es algo nuevo que estoy diciendo. Y bueno, sí por ahí estuvo desubicado el hecho de decir por, por, por la ciudad que era fea, pero bueno. Ya pedí disculpa chico. No sé no me pongo en víctima, pero no sé qué tanto daño puede hacer para que llegue a una situación donde ni familia se preocupe ni ni no, te, te llorar, no hay ninguna cosa no, de, de violencia, eh, ninguna manifestación de violencia este, se puede justificar, eso está claro y, y me parece que eso lo entendemos todos, los que estamos los que estamos acá y los que estamos hablando en este momento. Y aparte eh, yo soy recontra es eh, claro, ¿no? siempre, yo eh, la gente como que equivoca la eh Eh, yo he recibido desde el 2001 que estoy jugando acá, improperio de todo tipo y nunca me puse en víctima porque estoy seguro de mis raíces, estoy seguro de mi orígenes y que a mí me digan paraguayo de mierda, tu ciudad sea, sos un narcotraficante como todos, sos lo que, y, pero eso te estoy hablando de entrada, eso es la entrada en calor nomás, eh, yo me voy a poner en víctima todo el momento y así, uy, bueno, voy mal llamarle nadie porque me están puteando porque soy paraguayo, o boliviano, o chileno o de la, de, de la nacionalidad que sea. Eh, o por ahí me dicen de a Martítínez le, le mataba el hambre acá bueno eh, bienvenido o sea yo eh, conseguí un mejor futuro un mejor bienestar acá así como hay argentina en paraguay en chile en brasil en sudáfrica y en cualquier lugar del mundo eh, por un por, por, por un mejor bienestar en mi caso verá por un por una mejoría a nivel deportivo que va de la mano con un bienestar económico pero pero tampoco no sé soy agradecido pero pero no, no, no entro a tallar el tema de, de, de nacionalidades o de improperio de ese sentido, y que, que siempre estoy atacado en ese sentido, porque obviamente no es normal que un paraguayo juegue albaje acá en Argentina, teniendo siempre un buen nivel deportivo, y donde Paraguay en el, en el tema deportivo, a nivel político mucho menos, tiene una tiene un renombre donde vos decís, bueno, y no le bajo a la NBA, y bueno, pero hay 5 o 6 argentinos en NBA, no es no es algo fuera de lo común, sin embargo, yo paraguayo sí es fuera de lo común, y siempre eh, eh, fui, digamos, consciente del lugar donde estaba, en el lugar donde estaba, y de lo improperio que que, que recibí en el dos lunes, que sigo recibiendo ahora, y que nunca me van a afectar, porque como te digo, estoy orgulloso de ser paraguayo, de haber nacido en mi país, de mis raíces, de mi educación, Y no creo y en ningún momento ah, yo voy y en ningún momento yo hablé de los comoerenense y menos los argentinos en sí que te recontra agradecido en todo sentido. de hecho muchas veces he dicho tengo mucho más amigo argentino que, que, que, que en mi país bueno eh, porque porque estoy lación la que hace 13 14 años estoy viviendo mi edad madura acá no pero bueno eh, me parece que como te digo se puede la mano un poco el sentido de fogonear una situación que, que no sé en qué sentido tenía tenía el objetivo hecho para sacar algún provecho, qué sé yo, a nivel deportivo por lo menos no, porque dentro de la cancha son 5 contra 5 y ayer cerramos mejor y ganamos y, y, y vuelta de página, ¿no? ¿Y de qué fue la historia del partido, Javier, haciendo vuelta de página en esta charla que estamos teniendo contigo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le podrías contar a la gente el desarrollo del juego? Y el partido siempre fue parejo, salvo en el segundo cuarto donde Cavaco encontró tres triples y un doble de seguido, creo que hizo 11, 12 puntos de seguido, donde ellos sacaron 12 puntos, 11, 12 puntos, nosotros terminamos cerrando a 8, que que, un, que en una racha de 2, 3, segundos, de 2, 3 minutos de, de esa racha de Cavaco, por ahí la terminamos sacando barata. En el tercer cuarto empezamos con el pie derecho, más derecho con el aro, más agresivo defensivamente. <ríe> una vez que no pusimos un juego, era para, para, para los dos. Ahí, en el tercer cuarto, cuando fue parejo, <ríe> que quedó que, que, que el partido, salvo el último minuto y medio del suplementario, que sacamos siete puntos, como que ahí un poco, digamos, eh, le pusimos agua fría en la situación. Todo el partido fue palo a palo, peleadísimo, para mí fue un buen espectáculo, el clima también... Es más, ya que para mí no era el ideal, era lindo el, el, el entorno y obviamente como oro tiene un, tiene un gran equipo, tiene tiene dos americanos que son muy batalladores, eh, muy trabajadores, y ayudan mucho en la defensa de pick and roll, que es donde nosotros por ahí nos sentimos más cómodos, en las caídas, por ahí con las con, con la descarga y Clancy tiene brazos muy largos, es muy grande y o te los tiros o, o, o te roba la pelota y bueno... En ese sentido fue un partido muy parejo, pero bueno, lo supimos cerrar bien y, y como te digo, seguir seguir eh, por el objetivo que que queremos cumplir y que, que estamos cada vez más cerca. ¿En cuánto siente hoy, regatas, eh, algunas molestias físicas que está teniendo Fernando Martina? No, Fernando ya si se es que contraturó a los gemelos, creo que producto de 20 días estar parado. En realidad hizo, antes de este partido, hizo un entrenamiento bueno, largo, como estamos acostumbrados a hacer por ahí en corriente y no tanto de visitante pero bueno, como el último partido que jugamos fue Mar del Plata el domingo y el lunes fue el día libre que estuvimos todo el día en Comodoro el martes eh, ya descansado hicimos un entrenamiento fuerte uno en el día, de eh, casi dos horas entonces por ahí habrá sentido eso y eh, él a nivel físico a nosotros su, el, el, el, el desgaste físico que por ahí causó que él esté afuera no nos complicó bastante, creo que es fundamental para para hoy para hoy, a ver, eh, para no no haber estado en el Final Four, creo que fue es fundamental y también en, en el desgaste mismo de lo de los internos que tenemos, caso Calderón, mismo Bortolini que han jugado más minutos de lo que venían haciendo y eso produce un desgaste eh, por ahí un alivio para los que juega más, pero produce un desgaste y cuanto más largo el plantel y estén todos ...en condición física... ...obviamente vamos a rendir más... ...y se puede mantener un poco más intensidad... ...durante los 40 minutos... ...Fabi... ...estamos hablando con Javier Martínez... ...que fue... ...figura fundamental en el segundo tiempo... ...porque... ...no solamente no había tenido una buena entrada... ...al principio Javier, a ver si coincidimos... ...pero después en el segundo tiempo... ...creo que todo regata jugó mejor... ...y que vos manejaste mejor los tiempos... ...y el ritmo del partido... ...y a partir de ahí empezó a jugar más el equipo... Vos metiste dos bombas seguidas, este después se empezaron a meter otros jugadores. Me parece que ahí, eh, Regata, después de, del descanso grande, se hizo cargo del partido y, y vos tuviste una mejor actuación, ¿no? Seguro, en el primer tiempo creo que... Tanto, ¿Te costó un poquito? No, no tuve una, no una buena entrada, tampoco creo que una mala, pero en ningún momento el equipo se sintió cómodo, como estábamos jugando, tanto en ataque como como en defensa. Y bueno, eso hace por ahí que te que cuando venía atrás un poco, se eh, mude un poco de esa, de esa situación y, y bueno, eh, no la pasamos bien en el primer tiempo, como te digo, dentro de todo, lo cerramos a ocho puntos y empezamos los primeros dos minutos, tercer cuarto, con el pie derecho, nos pusimos en juego a do, uno o dos puntos y a partir de ahí, como vos decís, creo que concuerdo con vos, eh, que no solamente yo, sino también eh, mi compañero, hemos... Hemos manejado bien los tiempos para no desesperarnos cuando estábamos, qué sé yo, cuatro puntos abajo o, o seguir apretando la defensa cuando estábamos dos, tres puntos arriba. Como te digo, fue palo palo, era para cualquiera, pero nosotros nos sentimos mucho más cómodos en el segundo tiempo y en el suplementar y por suerte yo pude aportar también mi granito de arena y poder poder manejar un poco mejor los tiempos para para que el equipo gane, ¿no? Bueno. acercarse de esta manera al objetivo que es el número uno, ¿no? Porque Ahora, si bien le quedan partidos, este todos son partidos complicados, pero tiene un cierre de local importante, con lo cual, con la localidad fuerte que tiene, uno presupone que el Regato se va a quedar con el uno y sí, bueno, tenemos el plus de jugar de local, pero bueno, viene Concordia que, que quiere entrar a los play-offs, viene Sionista que está prendida ahí, que si no entra entre los cuatro primeros, quiere empezar la reclasificación con ventaja de localidad en la misma situación que concordia estando ahí que, que entra entre lo en el pelotón de los ocho en el pelotón de los 12 y, y obviamente Atenas que está peleando que creo que con un partido ganando un partido de visitante y se queda con él con el número con el número 4 así que los cuatro equipos coincidentemente nosotros no jugamos el uno pero los otros cuatro equipos están jugando cosas importantes también y ya estamos en el final de la liga y bueno ojalá que podamos aprovechar Esa pequeña Sevilla prácticamente hace un mes que no jugamos en casa, así que esperemos sentirnos cómodos, como como bueno. nos no, no sentimos de la liga pasada, por eso tuvimos un récord importante y tenemos una, una localidad que es bastante, bastante fuerte. ¿no? A ver, ya lo vamos a despedir, porque ¿a qué hora toma el vuelo? Una y algo, ¿no? Es el que va a resistencia. Una y cinco, exactamente. ¿Vos nos claro. escuchás bien? ¿Cómo? ¿Nos escuchás bien? ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, no hay, mucha, hay mucho ruido acá porque, porque estoy acá en zona de embarque, pero... A ver, a no, sí, a no. tomarlo a mal te despedimos con esta canción, escuchá. estos es Master of Puffet. ¿Cómo? Master Puffet. Canción de Metallica. ¿Lo viste ya Metallica en vivo o...? que, pues que bueno, yo compré esa entrada, compré con mi cuñada que trabaja en el Banco Itaú, que compramos que compramos una dos entradas para irnos juntos y bueno, obviamente que mi cuñada que vive ahí en Asunción fue y yo le decía, "Sácame fotos, mándame video." Y bueno, la verdad que, que que estuvo re lindo el concierto, me habían dicho tanto amigos a mi cuñada que fue el mejor concierto que que, que que una banda fue a presentarse en Asunción y bueno, me tocará seguramente ir en otro tiempo cuando ya deje al básquet y pueda claro. tener una, una vida más normal con vacaciones normales, con domingo asados y no de concentración así que bueno, eso será seguramente en otra etapa de mi vida y ahora a comerla, como se dice, como diría Franchella, y, Escucha. y, a, y a escuchar y escuchar por YouTube y, y por y por MP3 la canción de, de esa banda genial, ¿no? Eh, ¿Nunca la viste en vivo? No, no, no, nunca la vi no, Olvídate, la vi. porque cuando te retires Sí. olvidate, cuando te retire la mecha y te llevan a ver Violeta y esas cosas olvidate de Metallica, si vos ya sabés no, que, sí. que hay un montón de sí. cosas que perdiste seguro, bueno pero se puede recuperar, la, lo de Violeta ya fue ya hubo un concierto en Asunción y mi nena fue ya con la, con la mamá, así que por lo menos la más grande ya eh, ya que no es Poleta, no es sentido ahora la gemela va tan poco más complicado porque en vez de comprar una dos entradas tengo que comprar tres cuatro, así que Veremos si me, me sigue yendo bien como acá Para poder seguir ahorrando Imaginate que sos jugador franquicia del último campeón Si querés te cuento lo que ir a ver un recital <risa> Bueno, no. bueno para eh, un, abra, un abrazo grande eh, Gracias por, por atendernos y por hablar en, en este momento Como siempre no Saludos chicos, un abrazo grande Bien, Javier Martínez eh, era, el, era el tema del día por, por varios motivos En realidad fue el tema de la semana este pero bueno, también fue el, fue el tema del día por este maltrato que recibió este, de parte del público local, en este caso fue el de Comodoro por, por las declaraciones de él algo que no comparto, digo porque hoy le toca a Martín eh, en otro momento fue eh, público local con, con ley va con Gutiérrez, con Pablo Quintero, con Paco Festa pero, perdónenme el término una estupidez para mí este que digo, ningún motivo y, y mucho menos declaraciones ¿viste? si me decís que te pasa algo físico amerita que vos pagues una entrada para ir a insultar a un jugador eh, algunos pueden decir viste pero Martínez se desubicó y dijo, ok, pero de ahí y en ningún deporte, yo no lo comparto no lo entiendo, ni lo voy a entender eh, porque además eh, lo otro es que en el mano a mano uno contra uno, como es este programa, y como es el que va los sábados por Ticeport, a Martínez nadie le dice nada. Como nadie le dice nada a Leiva, como nadie le dice nada a Leo Gutiérrez, como nadie le dice eh, nada a Fabián Pérez saliendo de la cancha de ciclista en su momento, digo para para llevarlo a, a otro contexto, si se quiere. digo A veces muy fácil actuar en masa... Y, y, y además tratar de destacarse por sobre el resto me parece que esto muchas veces pasa en los escenarios deportivos ayer fue incomodoro este porque además puede haber manera y manera ahora este, los insultos por ahí fueron fueron duros para con Martínez que además reconoce que se equivocó no sé si alcanza pero él dice más que, no. más que esto hice o sea, ¿qué tengo que hacer? salir a hablar por cadena nacional Este, bueno, pero era el tema del día. Y el tema del día fue la victoria también de Regata, ¿no? Por esto que hablábamos tanto, Fabi, la posibilidad para que no sea comodoro, quedar cuarto y bueno, y Regata quedar ahí, ya está. Ahora si si Regata con sus dos pendientes por más que los pierda, alcanzar a la punta de, de, del torneo y, y bueno, y después le queda dos partidos para establecer si finalmente se puede afianzar en el uno Sí, la verdad es que el partido estuvo bueno, ¿no? Sí, es bueno. fue un lindo juego. Eh, le costó mucho meterse a regata, tuvo el primer tiempo eh, si bien fue parejo, que perdieron 40-32